Creemos que lo mejor, como dice Sergio siempre, es ser democráticos y si hay varias personas que se quieren postular, eh, habrá una interna. Eh, ¿Quién va a ser el precandidato o precandidata de Alternativa Federal eh, de cara a las elecciones que se vienen aquí en Cañuelas, Ayelén? No, no hemos hablado de ese tema, nosotros esperamos una definición de Sergio que es el que eh, ordena los distritos... Así que vamos a esperar que él nos diga cuál es la decisión que él ha tomado con respecto a Cañuelas, qué será lo mejor para este armado y este proyecto de país que él tiene. Si cree que uno tiene que acompañar desde el Consejo Deliberante, desde la Intendencia o quizás desde la provincia, uno nunca sabe. Bien. Eh, ¿Has tenido algún encuentro con Pablo Campos? No, ninguno. Me ha escrito un mensaje eh, hace un tiempo atrás en el que me pedía reunirnos a tomar un café, le dije que no había ningún problema, que cuando él guste, eh, uno siempre está abierto al diálogo y a la discusión política con todo el mundo, así que cuando él guste y me vuelva a escribir y posiblemente nos sentemos a charlar, pero no ha pasado más que de ese mensaje. ¿Hay posibilidades de construir con otros espacios? Digo, Hernán Muerza también ha tomado la decisión de, de armar un unibloque, de, de no pertenecer más al espacio de, de Cambiemos. ¿Hay posibilidades de un trabajo en conjunto de cara al futuro? Mira, nosotros siempre, como te dije hoy, siempre apostamos al diálogo y a la construcción de una nueva mayoría.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 ni al pasado ni al presente. Lo último, Ayelén, no sin antes agradecerte por tu tiempo, hablabas de que la conducción eh, encargada por, por Sergio Massa, tu referente nacional y, y por qué no también provincial, eh, va a estar marcando algunas de las directivas de cómo tienen que actuar aquí en Cañuelas, pero también hablabas de la posibilidad de, por qué no, eh, trabajar en, en materia provincial, ¿hay algún sondeo y algún trabajo uh -huh. por parte del equipo de Sergio Massa para potenciarte a vos en la provincia de Buenos Aires? No, no, no estoy tirando data así específica, simplemente digo que en cada momento Sergio nos ha dado roles diferentes, en la elección pasada yo participé como diputada nacional,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 con Leonel Fangio, o todavía hay eh, algún café de por medio que se tienen que dar para que eh, termine todo de manera mucho más, mucho más tranquila, mucho más pacífica? Mirá, nosotros no, por mi parte, por lo menos, no hemos tenido ningún tipo de, de ruptura. O sea, nosotros seguimos en el espacio de Sergio Massa,